La noche se lleva a cabo aquí en general la Madrid, la despedida del año 2011 a cargo de la gente del Frente todo por la Madrid, que se reúnen allí en la sede de ingeniero Jorge Newbri, donde están despidiendo este año, además como motivo de haber trabajado juntos en lo que tiene que ver con el ámbito político. Allí este, han comenzado eh, a despedir entonces el año 2011. Mientras tanto, e información que nos llega de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el padre Juan Ángel del Corio informa que este jueves se estará llevando a cabo todo lo que es confesiones en la parroquia durante la mañana de 9 a 12, por la tarde de 16 a 19.30 y por la noche de 21 a 22. Mientras tanto que el viernes se va a llevar a cabo un pesebre viviente a partir de las 21 horas frente al templo parroquial Y también los horarios de las misas a partir del sábado. Se va a llevar a cabo la misa de Nochebuena a las 22 horas en el Templo Parroquial y el domingo de Navidad como habitualmente las misas a las 10.30 de la mañana. También los próximos días, el día sábado en La Colina a las 18 horas y el domingo a las 20 horas. En la localidad de Líbano también el sábado a las 20 horas en las martinetas el domingo 18 horas eh, y también la misa del día domingo de las 8 de la mañana. Informaciones de actualidad desde General de Madrid, Oscar Miguel Villani, Radio Regional de Medios.